Este virus contagia mucho en el verano para ser un virus respiratorio. Contagia muchísimo más que cualquier otro virus respiratorio. Influenza, parainfluenza, rinovirus, incisial respiratorio. Que son virus que generalmente desaparecen en contagios durante la primavera y el verano. O hay muy poquitos casos sobre el final de la primavera y en el verano prácticamente desaparecen. Este no, este es muy contagioso en el verano, pero no deja de comportarse como un virus respiratorio y es lo que estamos viendo claramente en Europa. En Europa tuvieron un pico enorme sobre el comienzo, final del, de su invierno, comienzo del verano. Prácticamente en Francia, si usted en el pico, ya fue en plena primavera. Y luego se produjo un descenso bajo, muy muy abrupto, no solamente por las medidas de control que se tomaron, sino por que llegó el calor. Por supuesto, con medidas de prevención también. Pero si no nos explica que tuvieron 6.000 casos por día, que no eran 6.000, eran 60.000, entre 8 y 10 veces más. Pasa que no medían, no tenían todavía las PCR para hacerlo, no se pudo adaptar rápidamente el problema. Y hoy volvieron esos números, 54.000 casos en Francia, por día, ¿eh? Por día. Francia con 67 millones de habitantes, 57.000 casos, 54.000 casos por día está teniendo, en el, los días pico, ¿no? pero entre 30, 40, 50 mil casos. Es una, una enorme cantidad de casos. En Italia lo mismo, en España pasa lo mismo, en el hemisferio norte pasa lo mismo, Estados Unidos están creciendo todas las regiones. Porque llegó el frío. Y esto también lo queremos recalcar permanentemente, porque cuando hacemos esas comparaciones, que parece una carrera, a ver quién tiene más, quién tiene menos, hay un montón de factores de distorsión. Entre ellos, que no se contaron en la primera ola No se contaron los casos porque no había PCR para hacerlo, sobre todo en Europa, no se contaron. Entonces, cuando, no, cuando se comparan cantidad de casos, no se pueden comparar. Y segundo, porque a nosotros nos tomó todo el invierno de lleno, que como vemos es cuando más se contagia. Y ahora está bajando por ese motivo, entre otras cosas. Todas las medidas de, pre, de prevención, todas las medidas que se tomaron, y en este momento se agrega la llegada del calorcito y un descenso natural de este virus, que vuelvo a insistir, sigue siendo muy contagioso aún en el calor. Aquí vemos en, en el mapa siguiente, en la, en la diapositiva siguiente, como en la provincia de Buenos Aires este, sigue la progresión hacia crecimientos de casos, municipios que se ponen cada vez más en rojo, lo cual indica que hay mayor cantidad, cada 100.000 habitantes, Y si vemos la, lo que decía recién también, no solamente con la tasa de letalidad y mortalidad, sino la tasa de incidencia, si la cantidad de casos cada 100.000 habitantes vemos cómo avanza ¿eh? la cantidad de casos, siempre si lo relacionamos con, con Ciudad Autónoma, primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, y el resto de la provincia vemos cómo va avanzando este, en una en una progresión que se mantiene más o menos constante. ¿no? Hoy siempre estamos a 1.200 casos por debajo de la ciudad en el primer cordón, unos 200 casos menos en el segundo cordón que en el primero, 400 y unos 200 en el tercer cordón. Es como una, como decimos siempre, como, como una oleada. ¿no? Pero lo importante de esto y lo que decía recién, este, fíjense que nosotros el, hacia el 24 de agosto tuvimos, Por día, promedio 5.845 casos en la provincia y ahora bajó a 4.153. Pero en el AMBA teníamos 5.300 casos por día y ahora bajó a 2.600, menos de la mitad. Menos de la mitad. Apenitas menos de la mitad, pero bajó muchísimo. Y en el interior vemos cómo subió de 490 casos en ese entonces, se triplicó a 1500. En la, en la siguiente podemos ver lo mismo en la cantidad de casos confirmados por semana totales, en donde vimos, vemos que tuvimos un pico de de 39.500 y ahora estamos con 24.000 en la provincia, totales semanales por semana. Y cómo llegamos a, a tener en el AMBA esa semana 35.800 casos y ahora tenemos apenas 15.000. Si lo vemos en una curva, es eso que se está expresando ahí, en donde la curva más oscura, azul oscuro, es la que está más arriba, vemos cómo en el conjunto provincia van bajando los casos, pero a expensa de que bajan mucho en el AMBA. Vemos la línea celeste cómo baja en el AMBA y vimos, vemos la línea roja cómo baja, eh, sube en el interior del país y la línea amarilla cómo baja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la progresión, es decir, que tiene la cantidad de casos porcentuales, vemos que ya estamos en el 39% de los casos están siendo en el interior de la provincia. 39, fíjense la progresión, cómo va aumentando en forma muy manifiesta la participación de la provincia. No obstante eso, en el interior de la provincia Estamos notando los últimos 15 días una ralentización del crecimiento de los casos, es decir, no sigue la misma velocidad de crecimiento con estabilización de los casos en algunas ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, en donde, eh, San Nicolás, en donde llegamos a tener un crecimiento muy veloz con un tiempo de duplicación que se iba cortando y ahora eso ha comenzado a estabilizarse. Si ustedes ven, la otra variable que nosotros siempre tomamos es cómo estamos con las camas, tenemos 3.035 camas de, en el AMBA, de terapia intensiva adultos, la ocupación está al 57,59%, y hoy tenemos internados a las 6 de la mañana, el registro de 6 de la mañana en nuestro sistema de gestión de camas, 886 pacientes covid En la semana esa de mayor cantidad de casos que le comenté, en la semana 35, 36, llegamos a tener 1.254 pacientes en camas COVID. Hoy ha bajado a 866. Eso también es otro dato bueno. Si vamos a las camas del interior, tenemos que también, la ocupación es del 44,06%, es decir, es una ocupación baja de camas y hoy tenemos 316 pacientes COVID confirmados estabilizándose esta variable en los últimos días venía creciendo y se está estabilizando entonces lo que estamos viendo es que en el interior de la provincia incluso como le manifestaba recién en ciudades en eh, Mar del Plata, Bahía Blanca donde se había tensionado mucho el sistema de salud hubo que apelar a distintos tipos de derivaciones y se pudo controlar muy bien la situación Este, hoy tenemos la situación bastante más tranquila, por supuesto que más alta que ese 44%, que es un promedio de todas las camas del interior de la provincia. Pero también esto nos viene, es importante tenerlo en cuenta, eh, porque vamos a, eh, a ir hacia una temporada que ahora se va a explicar y veraniega, Y entonces obviamente hay que adaptar todo el sistema para que cuando confluyan sobre esos lugares turísticos de la costa y del interior bonaerense una gran cantidad de personas que no son los pobladores habituales, podamos dar una respuesta adecuada ante tal situación este, de una mucha mayor cantidad de afluencia de, de público. La red de laboratorios, seguimos agregando más laboratorios, ya llevamos un millón 178.670 testeos PCR, vuelvo a recalcar siempre PCR, nosotros medimos PCR para las estadísticas oficiales. Son millones de eh, otros tipos de test que se están haciendo, serológicos, individuales, particulares, eso se carga en otro país, en otros países en forma errónea a nuestro extender, el único test válido para, para medir es el test de PCR. Eh, porque todo lo demás es muy inexacto y tiene muchísimos sesgos, con lo cual no sirve para tener una visión real de lo que está sucediendo con el progreso de la enfermedad, ya sea para arriba o hacia abajo. Y la, la cantidad de centros de telemedicina, seguimos haciendo una enorme cantidad de llamadas, se procesan por software, obviamente que... Eh, esto está vinculado a una necesidad también que tiene la gente, son llamadas que hace, el, la, que hace la población sobre el sistema y llamadas nuestras que son para control, aislamiento, etc. Entonces también hay una tendencia a que va a empezar a declinar. Y lo vemos en la siguiente, en esta línea, como el indicador de llamadas perdón, al 148 sigue marcando una tendencia decreciente. Es decir, tenemos un descenso de las llamadas al 148, un descenso de la utilización de camas de terapia intensiva y un descenso de la cantidad de casos confirmados por PCR en la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que venimos bien y que hay que continuar cuidándose mucho, tomando todas las medidas de, pre, de, pre, de prevención y si cumplimos firmemente y fuertemente con todas las medidas de distanciamiento, uso de, correcto del tapa o cubre nariz boca, eh, el alcohol en gel, lavado de manos, etcétera, etcétera, Si cumplimos bien con esas premisas, vamos a ayudar a que sigan bajando los casos y vamos a ayudar, por lo tanto, a que podamos ir retomando cada vez mayor cantidad de actividades. Por último, los operativos territoriales se siguen desarrollando, ya llevamos 1.141.445 personas entrevistadas por los equipos territoriales a los que se suman más de 2.300.000 que han hecho los propios intendentes en todos y cada uno de los municipios bonaerenses. Esta semana son esos lo que se van a, a realizar. Y por último, bueno, el plasma, seguimos eh, intensamente. Eh, trabajando, ya son 5.807 pacientes transfundidos. Esta semana se dieron a conocer los tres estudios que se realizaron sobre la donación de plasma, uno que se conoció del Hospital Italiano, que era sobre una población básicamente de pacientes graves y una población relativamente chica de 330 y pico de pacientes. Nuestro estudio, que también ya fue o está por ser publicado en una revista de refer refer refer referato internacional, Tiene más de 3.300 pacientes y nos da una disminución bastante significativa de la tasa de letalidad por coronavirus. Así que seguimos apostando a esto, seguimos apostando a estos tratamientos y este, obviamente lo utilizamos en otro tipo de pacientes, no en pacientes graves y esos son los resultados que nos están dando. Así que bueno, esto era lo que quería decirle por hoy, luego estamos abiertos para las preguntas. Gracias.